Saludos compañeros, compañeras y a toda la audiencia del informativo Farco. La docencia cordobesa vuelve al paro. La Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba retomó la Asamblea de Delegados y Delegadas Departamentales que el viernes 27 de febrero pasó a un cuarto intermedio y entre sus resoluciones se acordó rechazar la propuesta salarial del gobierno de Martín Yallora por considerarla insuficiente. Entre las resoluciones está la realización de un paro provincial de 24 horas el miércoles 11 de marzo con movilización. Juan Monserrat, dirigente del gremio y secretario de organización de la CETERA, sostuvo que uno de los ejes del conflicto es la ausencia de una paritaria nacional que dé marco general a la discusión. Nosotros venimos de dos años con bastante dificultad precisamente por la inexistencia de la paritaria nacional docente, no haber un compromiso del gobierno federal en la en la discusión de las condiciones de trabajo y de los pisos salariales nacionales se replican en cada una de las provincias múltiples conflictos que evidentemente nosotros intentamos resolver en la paritaria nacional de una forma una forma unificada para que de esa manera se garantice el derecho social de la educación pero bueno Eh, la decisión del gobierno nacional es precisamente no abrir la paritaria, dejar que esta paritaria se discuta por provincias. Obviamente que hay provincias que pueden discutir salarios de una determinada manera y otros no. Se multiplican los conflictos y además en algunos lugares los conflictos se hacen prácticamente inmanejables. Además, el dirigente señaló que existe un clima antiobrero y antiestado, que es el trasfondo de toda la discusión hay un claro. clima anti obrero. De ahí tengamos en cuenta también de que hay un clima anti estado, sí. o sea, uno cuando ve claramente este que hay una baja en la recaudación provincial, pero al mismo tiempo Eh, eh, expresiones políticas que comulgan con el planteo nacional reivindican la baja de impuestos provinciales y municipales evidentemente hay un proceso de desfinanciamiento del Estado consecuentemente el desfinanciamiento del Estado hace mermar la posibilidad de que el Estado tenga servicios de calidad que se generen los derechos que dicen las cartas magnas nacionales o sea la constitución nacional y las constituciones provinciales como derechos de toda la ciudadanía entre las resoluciones también figura la adhesión al paro por 24 horas en el marco del Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Reportó Villanos Radio para el Informativo Farco.